bien que son chicos, pero las herramientas salen salen mucha plata, pero bueno todo ayuda a ven haciendo este trabajo y esto te ayuda un poco para... sí, sí sí yo trabajé bajo relación de dependencia muchos años y ahora ahora estoy por mi cuenta y bueno estoy armando el taller, así que eh siempre hacen falta herramientas son muy necesarias, así que bueno esto viene perfecto. La idea de esto es generar puestos de trabajo. Hay uno que es el tuyo, pero ¿vos pensás que con esto se puede llegar a pensar en alguna persona que te pueda ayudar en algún trabajo? y Sí, sí, ojalá, ¿no? Ojalá uno llegue a, a poder contratar personal. y Siempre tengo gente que me ayuda, pero bueno, no de manera de manera fija. Eh. Así que bueno, estaría bárbaro. Ojalá, ojalá que, que se pueda. Gracias. Si Haciendo tu nombre. Ariel, Ariel Barter. Gracias, Ariel. Bueno, Ariel es uno de los beneficiarios de estos créditos. Disculpe un minuto, puede ser, eh, decirme tu nombre, por favor. Martín María de Los Ángeles. María, recibiste un beneficio, un crédito, ¿Qué, ¿para qué emprendimiento es? Es para hacer muebles infantiles de fibro fácil, atrapasueños y bueno, voy a, a hacer reciclado para la feria. ¿Viene bien esto con una ayuda, por lo menos económica? Sí, porque yo mmm, tuve dos cirugías y bueno, y dejé de trabajar porque no puedo estar mucho tiempo parada. Así que me vino bien. ¿Todo esto lo vas a presentar en la feria? Recién dijiste algo. Así? Sí, en la feria. Por eso estábamos tan apurados que nos dieron algo. O sea, que llegue rápido. <risa> así que nada, muchas gracias. Gracias a vos.